Zumalakarri museoa. Museo Zumalakarri. Pasamos ya a otra época del balneario, ya ha acabado lo que era eh, el, el baño como tal, ¿no? Sí. Y María Pilar Sagarna es de la familia que eh, regentó el bar del de balneario pues a continuación sí. de, de haberse cerrado el balneario tal cual, ¿verdad? Sí. Y entonces, ¿desde qué años, María Pilar? Yo no sé qué más pillado. Bueno, el, el, el 65 si sí, el 64 cerró va enseguida a empezar esto enseguida empezamos 56 empezaba se te la obra y son se hicieron como apartamentos, como apartamentos. Se y, pero seguía siendo de crucita y zuzkiza el balneario O, no, o ya creo. lo había cogido no, no. Irizar, Irizar había cogido y entonces lo cogió no, no. para... Allí, pero... Irizar tendría en eh, renta, porque no sé mm, aquello sí, se quedó sí, para el barco. Irizar vivía allí, se seguían viniendo allí, mm. pero... Y, y lo primero que hicieron fue eso, montar apartamentos entonces para... Sí, lo pusieron, pero porque estaba ya en ese talla, pusieron esto, luego pusieron como tipo apartamentos... Había también camas. Pasó sí. mucha gente por ahí. Sí, Uf. vivieron familias también. Pero había también habitaciones. Habitaciones que eran pues eso, para, los para los trabajadores de Ibiza. Sí. Ahí estuvo la, la cuadrilla de la Mezqueta, por ejemplo. Sí. Los navarros también. Los y, supongo también. los de Urdiaín y todos estos, ¿no? Sí. Ahí. O sea, los que nos alejaban un poco el ojo. <risa> <risa> en los juegos. que miraban y decía, las fotos navarras. fin, que paraban de los chicos del pueblo, pero... Y luego, <risa> estuvieron eh. también, cuando estuvieron recabando, <risa> ah, pues... Ah, también. Chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, No o sea, era un sitio de mucho movimiento, sí. eh, se ya perdió el balneario tal la cual, la cual la pero pero fue un edificio que... Yo me acuerdo que solía hacer, primero limpiar al barrio, solo primero, luego ya a las habitaciones, sí, las habitaciones, y luego bajaba a bar. Sí, a, sí, a, sí. a ver, y el servicio que dabais era eh, bar, pero también comedor... El era la noche, porque al mediodía, al estar los obreros de ISTAC, tenían una cocinera. Mm. Estabamos sí. teniendo sí. que se quedaban allá, la gente a Pues al mediodía iba, iba mucha gente a comer, no los dedica. El bar era ¿No? abierto a todo el pueblo y y tenía sí, sí, sí, sí. movimiento de, por ejemplo, los domingos, la hora del vermo. Era, era terrible, los domingos. Estaba mi, en... padre, mi hermano, en... estaba mi padre mi hermano, mi hermana graba, ¿Sí? ratito, era pequeña, Catarina, Catarina, Catarina. la que estaba Era sí, una sí, pequeña, la que estaba. Era más lleno estábamos los tres. Más estaba mi hermano que, que yo. Mi padre también. Me El balneario, cuando era balneario tal cual, estaba un poco restringido para la gente del pueblo. ¿no? Sí, Se vio sí, sí. verano, sí, sí, eh, eran sí. eh, los veraneantes los que venían Y claro, al abrirse el bar, sí, salir, para bar. la gente de fuera podía ir al bar del sí, balneario. Sí, sí, sí. Bueno, los tierra carreras eran sí, sí, sí. los de Gaviria. Pero eso cuando, sí, cuando era balneario, digo, ¿eh? Sí, estaba sí. ya en la barra. Sí. Los tierra carreras eran sí. los de Gaviria. Luego iban con la bicicleta en la mano, no podían ir de toma. Sí. Eh, bueno, el manantial ahí seguirá sí, sí, sí. Yo, yo de eso no conozco creo que hay en... las unzurumzaga conocen un poco más ¿eh? Eh, pero eso sigue el manantial no sí, sí. tal cual